Nosotros hoy, 30 de julio, es el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas y a través del gobierno de Río Negro, a través, justamente por el, a través del arte, quiso visibilizar esta temática porque no es un tema sencillo, sí es muy complejo en, en toda su magnitud,、eh, nadie está exento de, de, digamos, de ser captado. Por eso también la real in, importancia que tiene el gobierno, la parte asistencial, pero también digamos, como eje preventivo,、eh, este tipo de actividades. ¿Qué balance se tiene? ¿Recién decías 10 años desde que se aprobó este programa? Un poco, ¿Cuál un p o o c es el número que manejan? Nosotros hace ya 10 años, en el 2014 fue aprobado por el, nuestro actual gobernador、eh, Alberto Beretinec、eh, mediante un decreto que es el 1258.、Eh, a partir de allí, nosotros, este, nos faculta a distintas actividades que en relación a la parte preventiva y asistencial cuando se recurre a algún tipo de、eh, situaciones del delito que derivan de la justicia. El balance es bastante positivo porque, bueno, nosotros en estos 10 años. Hemos hecho muchas intervenciones judiciales. De hecho, a la fecha de lo que es, digamos, durante lo que es 2024, no es el primer rescate que hemos hecho. Hemos hecho varios rescates durante el año. Son muchas las situaciones que llegan por trata sexual o trata laboral. Y siempre tratamos de promover la línea de denuncia, porque es una línea que está habilitada por ley, por la 26842, que es la línea 145. En esa instancia estamos trabajando. m u e n recién hacían mención también durante el acto de un hecho muy importante. Estuvieron asistiendo en, en los últimos días a la repatriación de una persona que viene de Chile, que es de acá. Sí, sí, este, durante el fin de semana, Cancillería,、eh, a través digamos, de i g a m o s d de una denuncia de la línea 145, el gobierno、eh, hizo su primer este, operativo de repatriación con la gente digamos, del i g a m o s d consulado de nuestro que están en Chile, bueno, policía, digamos, la PDI, Gendarmería Nacional de acá de Río Negro. c y cómo es el proceso? Para conocerlo un poco.、Eh, una vez hecha la denuncia, la línea 145, ¿sí? y ahí ya se activa un protocolo. En este caso específico, lo que hizo fue activar con la PROTEX, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, de manera inmediata se activó con la Cancillería, ¿sí? con los juzgados federales, y ahí es donde a nosotros nos dieron participación. Siempre invitamos y convocamos a que todas las personas, eso tiene un poco también que ver, miraba recién el mural, de estar atentos, de abrir los ojos, de、eh, ver las señales. Sí, sí, por supuesto, abramos los ojos, paremos la trata, es una, un lema que tenemos nosotros como gobierno en distintos espacios comunitarios, donde llevamos esto que nosotros siempre decimos, no es para asustar ni nada, sino que es para estar atentos, abrir los ojos,、eh, porque una llamada a esta línea puede salvar vidas.